Con lo que va a ocurrir este fin de semana en la localidad de San Javier, aquí cerquita de nuestra ciudad de Viedma, los habitantes, más de dos mil personas, están autorizadas para llevar adelante、eh, lo que tiene que ver con una votación para decidir si la comisión de fomento actual, ¿no? porque San Javier es comisión de fomento, pasa o no a ser una comuna. Para hablar de esto, ya lo tenemos en línea y le agradecemos muchísimo a Javier Garavaglia, que es, eh, bueno, eh, fue mucho tiempo comisionado justamente de San Javier. Entiendo que ahora está de. Dentro de las comisiones de fomentos de Río Negro. Así que vamos a saludarlo. Buenos días, Javier, ¿cómo estás? Te habla Sofía aquí desde Radio Encuentro. ¿Qué tal, Sofía? Buenos días para vos, para el equipo de la radio y toda la audiencia de Radio Encuentro. Muy bien, bueno, queríamos charlar un poco porque entendemos que esto viene siendo ya un pedido、eh, histórico, ¿no? Por parte de los habitantes de San Javier y queremos en un principio conocer un poco cómo viene siendo ese proceso. Bien, bien lo decís, Sofía, exactamente. Es un anhelo de muchas décadas, es un trabajo permanente de la comunidad, de las instituciones, el bregar por la autodeterminación, ¿no? es decir,、uh -huh. dejar de ser delegación del Poder Ejecutivo Provincial para poder transformarse en una comunidad autónoma. Y justamente la constitución provincial establece esas dos figuras, o reconoce esas dos figuras, la figura de la comuna y la, la figura de la municipalización. En esta instancia y en, en este marco político-institucional y económico que estamos viviendo y atravesando, eh, hemos eh, trabajado y abordado nuevamente la necesidad A través de un pedido que surgió en el año 2019,、uh -huh. eh, el último pedido formal hacia el Poder Ejecutivo Provincial, con más de 460 firmas, en ese momento、eh, estaba a cargo de la Comisión de Fomento, c o n autoridad, ¿no es cierto? Ante Juez de Paz registramos esa cantidad de firmas de vecinos, pidiéndole al Ejecutivo la creación de la comuna de Fuerte San Javier a través de un petitorio. Eso fue avanzando, fue tomando forma de proyecto,、eh, se fueron este, incorporando los argumentos y todo lo que establece la ley, justamente para、eh, ordenar ese proceso. que Luego, llegada la pandemia, tuvo ¿no es cierto? Uh -huh. el conocido detenimiento,、claro. pero el proceso siguió avanzando. Esperábamos los datos del Censo Nacional, que es un dato fundamental. Y un requisito que establece también la ley de creación de comuna a municipio, la 2353, ¿no es cierto?, tener el último censo nacional aprobado que establezca que es San Javier, en este caso puntual, que es la localidad que pretendía emanciparse o de, de alguna manera tener la autonomía, tener más de 2.000 habitantes, establece, ¿no es cierto?, la, la ley. No lo tuvimos. No tuvimos ese dato, el Censo Nacional, ustedes saben que recién, este año comenzaron a oficializarse algunos números, pero bueno, el año pasado ya teníamos ese borrador de proyecto y el gobernador, ni bien asumió este. Gobernador del e y vale, vale rescatar porque ha sido el único gobernador de la provincia que ha dicho: vamos a avanzar en una recategorización de San Javier, porque. 40 años hacia atrás, a la fecha, Sofía,、uh -huh. ningún gobernador nos hizo ninguna devolución a más de la decena de proyectos que se han presentado en la legislatura provincial bregando por, por esto. n o、uh -huh. Ha sido este gobierno que ha n dicho: bueno, en este contexto económico, social y político que estamos atravesando, vamos a avanzar para que San Javier tenga su primer reconocimiento constitucional y seguiremos seguramente a p o s t e r i o r avanzando. En otra figura que puede ser la municipalización, pero creemos que es una herramienta para que San Javier ya se ordene, ya tenga sus armas, como quien dice en el buen sentido de la palabra, para dar respuesta a tantas cosas, tantas cosas que como comisión de fomento ya no podemos dar. ¿Qué es lo que implicaría que, que se conviertan en comuna, que pase de ser una comisión de fomento a una comuna? Bueno, primero y ante todo, este, San Javier. Eh, tendría personalidad jurídica, Sofía.、Uh -huh. En esta vulnerabilidad institucional, que de alguna manera tienen las comisiones de fomento por ser delegaciones del Poder Ejecutivo dependiente de un ministerio,、eh, no tiene personalidad jurídica, ¿no? Esta herramienta es fundamental para todo proceso de desarrollo, firma de convenios, transferencias de aportes, obras delegadas,、eh, tanto con provincia como con nación, La tienen la comuna y los municipios, las comisiones de fomento no. Eso engloba un sinnúmero de acciones y herramientas, justamente para canalizar la demanda de una comunidad creciente e empujante como es San Javier a la hora de dar respuesta, ¿no? En los servicios, en un montón de prestaciones y obras que、eh, San Javier necesita. Fundamental. Ot otra instancia abre también la posibilidad de. Una coparticipación distinta que será parte de la discusión, seguramente una vez、eh, oficializada esta instancia, en este proceso de 60 días de reglamentación que debe fijar el Poder Ejecutivo, se determinará seguramente un nuevo índice coparticipable de acuerdo a la cantidad de habitantes, ya saliendo del esquema de comisión de fomento. Y también,、eh, bueno. La posibilidad de ir generando sus estructuras para dar respuesta, ¿no? San Javier no tiene área bromatológica, no tiene control de tránsito, no tiene cuestión de construcción edilicia.、Eh, un montón de herramientas que se necesitan para comenzar a ordenar la vida de una comunidad que ya deja de ser un paraje, deja de ser un pueblo y tiene que afrontar otras realidades, ¿no? La está viviendo en el día a día, estamos padeciendo todas estas cuestiones porque son grises, que no tenemos ni el personal, no se t i e n e las estructuras ni los medios para poder este, afrontarla desde la comuna. Creo que es un proceso lento, pero acertado para que San Javier pueda, como te digo, eh, ordenarse eh, generar estas células. De respuesta hacia la comunidad y proyectarse, seguramente, si no, nos, no somos ajenos ni nos negamos. A una futura municipalización, por supuesto, claro, que es、sí. el camino final, sí, sí, Ese sí, es iba, el es e objetivo de máxima. Te iba justo a consultar porque esta semana hemos、eh, hablado con, con varios vecinos, vecinas también,、uh -huh. que se han acercado aquí a la legislatura para saber un poco、eh, por qué no ha avanzado lo que es el proyecto que han presentado para directamente pasar a ser un municipio, n o que consideraban que, que si bien estaba, bueno, era s t a a b ...bueno, e positivo que, que se avance ...digamos, en, en este crecimiento de, de San Javier, Eh, ellos creían, por lo que nos comentaban, que era medio una trampa pasar a ser comuna cuando lo que ellos consideran es que pueden directamente pasar a municipalizarse. Bueno, son visiones distintas que, por supuesto, toda sociedad la tiene, no solo San Javier,、eh, le pasó a Inahuapi,、uh -huh. le pasó a Campo Grande, o sea, antecedentes que no son muchos, pero、eh, le pasan las grutas. Que es una realidad distinta porque busca emancipaje de m u n i c i p i o En el caso de San Javier es distinto, nunca dependió de ningún municipio. Ahí hay una cuestión que también vale la pena, si me permitió Sofía,、eh, profundizar: que tiene que ver con un, creo yo, un desconocimiento sobre lo que es el territorio y sobre lo que es el área de acción. A diferencia de lo que es una jurisdicción,、uh -huh. las comisiones de fomento no tienen jurisdicción al ser delegaciones, sí tienen un área de acción que, por lo general, son、eh, las áreas históricas con alguna referencia de alguna institución. Pero quien fija la jurisdicción hacia las localidades es la legislatura y lo hace al momento de. Crearse un municipio d una comuna o a pedido de estas por una ampliación del éxito actual. En el caso de San Javier, al dar este paso, justamente va a tener su jurisdicción por ley, que es lo que por ahí están cuestionando、uh -huh. estos vecinos que dicen no a la comuna, porque fundamentan de que San Javier va a perder Parte de su territorio. En realidad, no es que lo va a perder, es, nunca lo tuvo, esa es la realidad.、Ajá. Pero no es que se la vamos a ceder a los ingleses. Esa tierra es y ha sido siempre d el territorio provincial y lo seguirá siendo. Será una tierra de transición que seguramente, y no lo descarto porque ningún municipio lo ha pedido. De los municipios linderos, me estoy refiriendo, ¿no es cierto? Sí, sí. Esa tierra provincial que de alguna manera en ese área de acción podría p e r t e n e c i r a San Javier, en esta realidad, d e decir, t e n i r por venir, hay que ser racional a la hora de, de avanzar en este proyecto como lo hicimos.、Eh, esa tierra va a quedar y seguirá siendo provincial, bien digo, seguramente San Javier. En algún momento, cuando avance en un nuevo proyecto de municipalización, pueda pedir una ampliación e incorporarla o no. Será la realidad de la sociedad y la comunidad en ese momento si realmente pretende avanzar sobre esa tierra de secano o no. Lo que sí hoy San Javier va a tener, por ley, como te decía anteriormente, es una cuestión productiva muy importante. Fíjense en que el 70% del valle irrigado del Idebi va a quedar dentro de la jurisdicción del Idebi. Eso es trabajo, eso es producción, eso es. Recurso、eh, que directamente va a afectar a las arcas de la futura comuna, eso es lo que nosotros veíamos y vemos. Va a quedar、eh, una parte importante del extenso río negro dentro de la jurisdicción de la comuna San Javier, que también hay que desarrollarla, que también hay intereses inmobiliarios y que hay que ordenar.、Eh, bueno, un montón de cuestiones. Que son ordenar primero, decimos, el patio de la casa、uh -huh. para luego ir a ver qué podemos hacer con el resto. Creo que esa es la, la propuesta y es lo que entendió el gobernador de Marinera Racional en darle a San Javier hoy lo que puede comenzar a atender los servicios esenciales en torno a su planta urbana, que es mucha la demanda, para luego, una vez, como bien te digo, estando ordenada, teniendo las estructuras. Tanto administrativas, viales y demás, para prestar servicios a mayor distancia, por t e n e o a pensar en ampliar su jurisdicción. Bien, Javier, bueno, te agradecemos muchísimo por estos minutos.、Eh, recordamos entonces, este domingo se van a estar acercando a votar los distintos bueno, vecinos y vecinas de San Javier y veremos qué ocurre. Capaz la semana que viene te pegamos otro llamado para ver también cómo se estuvo viviendo. Sí, sí. Agradecer a la Justicia Electoral Provincial que ha establecido, de acuerdo a la ley, todos los pasos de procedimiento para esta instancia. Ya están garantizadas las autoridades, ya está confeccionado y aprobado el modelo de boleta, ya están las autoridades policiales, el personal designado también para cubrir la jornada. Como cualquier elección provincial, se va a hacer en ese marco, en el horario de 8 a 18 horas. Así que bueno, esperamos un, una jornada cívica eh, eh, eh, tranquila y con, con alegría, porque creemos que es un paso muy importante para nuestra comunidad. Es un, paso, es un salto de calidad hacia adelante para que San Javier pueda seguir creciendo y pueda seguir atendiendo la demanda actual y la que va a estar llegando en los próximos años. Un San Javier que tiene un gran potencial productivo y turístico. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ustedes por el contacto. Bien, Javier、eh, Garabaglia estaba hablando entonces: este próximo domingo se va a estar realizando el plebiscito para que San Javier decida si quiere o no ser, pasar a ser de comisión de fomento a una comuna 8.